Vamos a ver, señores, yo es que no sé si es que no me explico bien o que no damos para más. En ¿eh? el programa anterior os pedí que me enviara risas, risas grabadas en audio, ¿no? Y, y bueno, no, no os veo yo, es decir, no sé si es que no sabéis reíros o, o que no sabéis grabar o las dos cosas. A ver, ya expliqué cómo iba todo esto, que esto era un, era un concurso, Que os iba a lanzar un reto cada vez, que esta vez iba a ser enviar una risa, y me parece a mí que no. no. No lo veo yo, ¿eh? No veo nada claro. Hombre, porque por favor, joder, reírse, grabarlo y enviarlo, pues bueno, cualquiera sabe, ¿no? ¿O qué? ¿Qué pasa? Bueno, eh, perdona, creo que no he presentado este programa, ¿no? Este es el programa número 2 de La Berenjena, y yo soy Álvaro Morala. Bueno, y aparte de eso, que bueno, ya podéis empezar a enviarme vuestras risas, aparte de eso me dejé unas cuantas cosas en el tintero y, bueno, pues quería contároslas ahora. Vale, pues ¿por empiezo? Ah, el nombre de la berenjena. Que ya os dije, digo, pues, la berenjena, pues bueno, buscaré a ver cómo puedo llamar a esto de la berenjena. ¿Por qué le llamo la berenjena, no? Pues le llamo La Berenjena porque, bueno, resulta que yo tenía un tío que el tío era un trompaz perdido, que estaba todo el día borracho y, y bueno, le llamaban El Berenjena, pues obviamente por la nariz que tenía, pues nada, El Berenjena. Y bueno, no sé si os habéis fijado, si entráis en el blog en, en www.relatame.com barra La Berenjena, no, no me cansaré de repetirlo, vale. Ya lo repetiré luego otra vez, otras dos o las que sean. Bueno, pues entréis ahí, veis una imagen, veis ahí que hay con un tío ahí que parece que es un esqueleto, pues ese es mi tío. No ya no tiene nariz así porque bueno, ya han pasado muchos los años y se nos ha quedado un poco chuchurrio el tío. Pero bueno, ese es el berenjena, para que lo sepáis. Vale. Segunda cosa. Pues la segunda cosa es que, bueno, os voy a contar os voy a poner antecedentes. Yo hace como cosa de cuatro años, allá por el 2002, una de las primeras webs que hice, la hice en un... en un hosting de estos gratuitos. Pues bueno, estaba yo empezando y tal, tenía yo mucha imaginación y tal. Y creé una telenovela interactiva que se llamaba Manolo y Juana. Telenovela en la red. Y era colaborativa. Es decir, que se podía cada uno podía continuar la historia. Entonces es que quiero retomarla, porque era irreverente y, y me hacía a mí mucha gracia. Entonces, pues la voy a retomar aquí y hoy, en primicia, os voy a contar el primer capítulo de Manolo y Juana, telenovela en la red. Vale, y luego, más adelante, ya en otros programas, pues os contaré un poco más de los personajes y tal. Pero hoy os voy a contar el primer capítulo de Super Manolo y Super Juana. Y este primer capítulo se titula El perro del hortelano. Y dice algo así como, ya son las 7 de la tarde, Manolo piensa que la vida no vale nada, él cree que su vida sería distinta si diría rienda suelta a sus aficiones, desempolvar esos viejos vestidos de lentejuelas que todavía conservaba en… perdona un momento, es que quieras que no, pues me cuesta un poco, pero bueno, ¿dónde estábamos? En las lentejuelas. ...desempolvar esos viejos vestidos de lentejuelas que todavía conservaba... ...e irse al club la, lo, bien, e al club, la vieja loca... ...a pasear sus hermosas lorzas ante la atenta mirada de sus concubinos. Pero la vida es así. Podría haber el partido, sería genial. Hoy no hay partido, ¿qué aguantó? Pues a ver si dan la de la pantoja. Tampoco dan la de yo soy esa. Sigue su camino a cansa. Piensa, piensa todavía más, más... ¡Por fin! <risa> Esto ya se pone un poco más interesante, ¿no? Bueno, seguimos. Manolo ya estaba en casa cargado con el plan perfecto. Unas cervezas y del videoclub el perro del hortelano. Unas veces de pie y otras a la mano. Eso lo no he entendido yo muy bien. Bueno, da igual. Esto es muy viejo, pero no pasa nada. Y se oye. ¡Manolo! ¿Qué es todo eso? Es su mujer, Juana. Es tu peli preferida, reina mía. Ja, la tuya, querrás decir. Ya sabes lo que pasa luego. A la mañana siguiente a ti te duele lo que tú ya sabes y yo tengo que ir a ver a mi hermano para pedirle confesión. Pero bichillo mío, solo una vez más. ¡Naaaa! La tremenda discusión sigue, pero Manolo sabe que siempre se sale con la suya. Y si no, que se lo digan a su urólogo. Venga, luego te coso el vestido. ¿El mío o el tuyo? El de volante es color berenjena. Esto ya es la puntilla. Mm, bueno, vale, pero vete primero a la frutería por zanahorias, ya sabes. ¿Y puedes tra Uy, ¿Y qué dice el tío? No, espera un momento. ¿Y puedo traer la pastilla de jabón? Claro, bobo. Hoy te la has ganado. A la mañana siguiente... ¡Rin, ring ring ring. Consulta del doctor Bonifacio. ¿En qué puedo servirle? Y otro teléfono. Ring ring ring. Monasterio de los Obdulianos del buen camino de la Santa Fe. Le atiende Obdulio! Y continuará. Bueno, este es el primer capítulo. Creo que lo he leído bastante mal, pero creo que habéis pillado por dónde va la historia. Estos es Manolo y Juana están casados, tienen una vida un poco particular, sobre todo él. Y ella, pues parece ser que le sigue el juego, y, y bueno, ya veremos lo que pasa. Eh, lo que no os he dicho es la dirección de... es que todavía lo tengo habilitado, ¿eh? No os he dicho yo la dirección de esta super telenovela. Pues ir apuntando. De todas maneras, os lo dejaré en el blog. Ir apuntando. La dirección es usuarios. Espera, ¿cómo era? Sí, era usuarios.licos.es barra Álvaro Morala licos con y, vaya, nos no confundáis repito, usuarios.licos.es barra Álvaro Morala la i de licos es y, es decir, que se diría laicos ¿laicos? bueno, que son laicos? no, laicos, ¿vale? venga, vale Y más más cosas, más cosas que os quería yo contar ¿Por qué hago yo este podcast? Es decir, porque yo ya tengo uno Que es relatame.com Que es un sitio de relatos y podcast colaborativo Que ese es un poco más serio, está un poco mejor hecho Pero ¿qué pasa? Que no me daba a mí la libertad de decir lo que me diera la gana Y aquí puedo decir lo que me salga los cojones Si lo queréis escuchar bien, y si no, pues mira, cosa vuestra Vale, pero ahora en serio ¿Por qué lo hago? Pues os cuento. Esto ya lo he contado en el, en el blog, pero os lo voy a contar para que lo escuchéis, aquellos que no entréis en el blog y así os enteréis bien. Resulta que yo es que soy un magnate del turismo y vivo en Palma de Mallorca y estoy ya hasta las pelotas de, de mujeres, de drogas... Entonces, no sé, es que tengo que quedar un cambio mi vida y vamos, que me aburro un montonazo y mira, he decidido conquistar el mundo. Entonces... Lo que he hecho, que ya lo estoy haciendo, y por cierto, ya habéis caído en las redes, es conquistar el mundo, ¿no? Entonces, para ello, eh, a través de este podcast, eh, os envío clics eléctricos que van a vuestro cerebro y hacen que me adoréis. Es decir, ahora en vuestro cerebro ya ha empezado a funcionar estos clics eléctricos y ya empezaréis a pensar, ¿lo notáis? ¿Lo estáis notando? Sí, adoro Álvaro, es mi fin, es mi causa, le adoro, le adoro, ¿eh? ¿Lo notáis? ¿No, ¿No habéis oído el click de antes? Es decir, ¿no ves que cada poco hay un clic Pues esto, estos son los clics eléctricos que os lanzo yo así, más hay que todo. Y, y esa es la razón por la que estoy haciendo este podcast. Aparte que porque me da la gana ahí como lo he dicho siempre pues como me salen los cojones y ya está bueno que como veis a mí me salen muchas cosas de los cojones es que, que es que no pues cada uno tiene unas habilidades y otros otras yo tengo la habilidad de que de mis cojones pues me salen ideas eh, me sale el hacer este podcast y otras muchas cosas vale yo os he contado el nombre de la berenjena porque porque la hago en qué consiste, no sé si luego repetiré en qué consiste esto, porque yo es que no sé si me habéis entendido, a mí me parece que pff, tenéis alguna limitación, me parece a mí, no sé, no sé, a lo mejor es que yo soy un ser superior y para mí me parece todo muy normal, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora de lo que os quería hablar, creo que esto es lo último, no estoy seguro, es de el anuncio que hubo en Poz Sonoro de la Berenjena, que lógicamente tenía que salir porque este va a ser el podcast más famoso de todo el mundo, entonces es lógico que lo pongan ahí, es que si no lo ponen ahí, pues vamos. Pero yo le quería decir una cosa a Carlos, Carlos es el que lleva a Poz Sonoro, yo le quería decir una cosilla, quería saber a quién le has pedido permiso para crear Poz Sonoro, para crear un directorio de podcast tan bueno. Es decir, ¿por qué haces un directorio mejor que el mío? ¿A quién has pedido permiso? ¿Acaso alguien te ha dicho «Oye, mira, que haz un, un directorio de podcast y hazlo mejor que el de Folkas? Porque el de Folkas está muy bien». Que, por cierto, Folkas es mío, folkas.com, y es un directorio que te cagas. Pero va el tío y hace un directorio mejor que el mío, mucho más chulo, más bonito con noticias súper bien contadas, y, y dices, joder, macho, ¿de que qué vas? ¿De qué cojones va Hombre, por favor, que, no sé, te pediría que, pidieras, te, te, te pediría que me pidieras disculpas, pero voy a dejarlo, es decir, te vas a librar por la sencilla razón de que has puesto la noticia de la berenjena, y me has comparado, yo creo que me has comparado con Cela, y, y con no sé quién más, y me has llamado de don y tal, bueno, te has librado. Por esta vez te he vibrado. Pero que no se vuelva a repetir, es decir, que no se te ocurra hacer ahora un podcast que sea mejor que el mío o, o, o yo que sé, o mejorar todavía posonoro. Como hagas mejor posonoro, vamos a tener un problema y te va a tener que decir yo cuatro cosas, ¿vale? Bueno, eso hay que y, y bueno, no era lo último. Lo último, aunque crees que soy un poco cansino la verdad es que me da igual lo que pensáis, pero bueno. Aunque penséis que soy un poco cansino, os quería contar otra vez lo del concurso. ¿Eh? ¿Veis el click? Este click, es, es decir, ha llegado a vuestro cerebro. Es decir, ahora ya no me adoráis, es decir, ya es que no no podéis vivir sin mí. ¿Eh? Bueno, ya como ya estáis enganchados, ya me da igual deciroslo. Así que... Pues eso. Ah, sí, que os voy a contar otra vez lo del concurso, a ver si esta vez ya os lo consigo explicar o, o que me entendéis bien porque os veo yo que no, que no dais para más. Vale, esto es un concurso. Yo os lanzo un reto, que el primer reto ha sido que me envíes una risa. vale Entonces, ¿vosotros qué tenéis que hacer? Vosotros cogéis una grabadora de audio o un ordenador con algún programa que grabe audio o lo que os haga los cojones y le dais a grabar y os reís y decir lo que os dé la gana y luego le dais al stop vale la vista la stop vale pues una vez que le hayáis dado el stop lo guardáis en un archivo que me da igual si es mp3 o guapo lo que me da lo mismo y entonces lo cogéis y me mandáis un email a ver yo lo del email me imagino que sepáis hacerlo si no llegáis hasta ahí ya dejarlo porque si no sabéis enviar un email bueno olvidaros de todo ya Bueno, cogéis, me enviáis un email, me adjuntáis el archivo mp3 y me decís yo soy fulanito de tal y quiero concursar en la berenjena y quiero entrar en el hall de la fama y me decís lo que queráis y si podéis me enviáis una foto, bueno si podéis no, me tenéis que enviar una foto o deberíais enviarme una foto porque si sois ganadores y salís en el hall de la fama y no sale vuestra foto pues ni Dios se va a enterar de que de que de pues eso que habéis ganado. Que, por cierto, un amigo mío me dijo, dice, oye, ¿y por qué no regalas camisetas a los ganadores? Así como una camiseta que ponga, eh, ganador del reto, la mejor risa de la berenjena. La verdad es que me ha gustado la idea, lo que pasa que me parece un poco complicado. Pues imagínate que llega alguien y esto grabamos desde España, Y llega alguien y dice desde Argentina o desde México o de ahí por ahí dice, envía una risa y resulta que gana y yo, ¿cómo cojones le envío eso? Es decir, macho, ¿qué cuesta dinero? ¿Qué cojones? Es decir, que no estamos para tirar flores. Entonces, pues bueno, mmm, me voy a pensar, me voy a pensar si hago lo de la camiseta y en cualquier caso, pues si, si tenéis alguna sugerencia al respecto, pues pues me podéis enviarla un correo, me envías un correo a alvaromorala.yahoo.es y me decís, oye, mira, pues lo que puedes regalar es un, no sé, no sé, yo qué sé, una berenjena, una berenjena congelada, y, pero que antes cocinada, la cocinas así a la plancha y tal, y la envías ya hecha, entonces solo tienen que meterla en el microondas y se la comen, y ese es el premio. Y yo, pues, pues oye, pues a lo mejor me lo pienso, yo qué sé, puede estar bien, ¿no? Bueno, y creo que esto es todo por hoy. Recordad que la dirección es www.relatamme.com/lavergena y mi dirección de email es alvaro.morala@yahoo.es. Eso es todo, amigos.